tú has intentado reproducir en la medida en lo que has podido algunos estudios clásicos. Por ejemplo, la influencia de la mente sobre la materia en la cuestión de plantas. Bueno, no es de tanto materia, ya sabemos perfectamente que son seres vivos, pero la influencia sobre las raíces, sobre el desarrollo de las plantas, la mente puede influir.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 No no, no, no, no, hijitos, no. Hijitos, hijitos, le cortó los talentos. hijos, que es peor. <risas>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 que en el fondo no dejará de ser lo mismo. Sí, Utilicé claro. eh, una de estas hojas, son más alargadas, la coloqué en la, debajo de la pirámide y lo fui haciendo fotos. Yo iba haciendo fotos cada tanto tiempo, ¿no? La pirámide orientada, como se decía antiguamente, con una un orientación muy concreta al norte y tal. Y, y realmente en algunas fotos se ve que una pequeña parte, no llegaría a decir que si estaba mellada dejó de estarlo, ¿eh? eso ya me parece demasiado, pero una parte que tenía óxido, pues fue como desapareciendo progresivamente.